Vender Cine. A p r e c i a c i ó n del Séptimo Arte. Acción. Suspenso. Terror. Drama. Comedia. Vender Cine. Con Leticia Leibelt. Bienvenidos a Bender Cine. Mi nombre es Leticia Leibelt y en este segmento les traemos las novedades más importantes de la pantalla grande. Esta entrega la vamos a dedicar a Ready Player One, un super tanque que se estrena el 29 de marzo en Argentina y que es fiel exponente de la nostalgia ochentosa que se vive en Hollywood por estos días. Después de ser parte de los Oscars de este año por su elogiado film The Post, el director Steven Spielberg vuelve a sus orígenes para brindarnos una historia de pura ciencia ficción, basada en la novela homónima que publicó. En 2011, el escritor Ernest Klein. Aparentemente, Klein es tan fanático de los 80 que hasta maneja un DeLorean, y con su bestseller hace un enorme homenaje a toda la cultura pop de esa década. Por eso Spielberg también lo convocó para que contribuya con el guión de la peli. La cosa es así: en el año 2045, el mundo está sumido en un caos por la falta de combustible y de energía, y la gente sobrevive como puede. Entonces, a un millonario programador de videojuegos, que, oh casualidad, es fan de los 80 como el autor del libro, se le ocurre crear un mundo de realidad virtual al que llama Oasis, para proporcionarle un escape de su terrible vida a las personas. El problema es que el creador del sistema se muere. Y en una especie de testamento, anuncia que Oasis tiene escondido un huevo de Pascua en algún lugar. Y quien lo encuentre va a heredar toda su fortuna y su compañía, GSS. Así que todos se lanzan a la búsqueda del tesoro, incluido el protagonista de esta historia, el joven Wade Watts, interpretado por t y Sheridan, que se hace llamar Parcival en este mundo virtual. La película de Ready Player One llamó la atención desde su primer t r á i l e r porque nos muestra una explosión de referencias vintage que invaden Oasis. El Batimóvil de la serie de los 60, el auto de meteoro, la camioneta de Brigada A, por supuesto el DeLorean, una sombra que parece ser Deadpool o Dextron, o se sabe bien quién es, varios personajes de Street Fighter, Lara Croft, la moto de Akira, King Kong, Battle Toast, el Joker y Harley Quinn, Chucky, un robot Gundam, el gigante de hierro. La idea no es nombrarlos a todos porque hay varios en cada fotograma. De hecho, son tantos que, como si fueran los personajes de la peli, los fans también se lanzaron a la búsqueda de los Easter Eggs y publicaron cientos de videos en YouTube para mostrar cada una de las perlitas retro que encontraron en los trailers. El film se proyectó hace unos días en el festival de cine South by Southwest y las opiniones estuvieron divididas. Aunque todavía no sabemos si Ready Player One va a ser un éxito o un fracaso, lo que sí sabemos es que la fascinación de los millennials y no tan millennials por la década del 80 sigue vigente. Ya tuvimos el furor por Stranger Things y la p e l i i t las secuelas tardías de Mad Max y Blade Runner, el homenaje a los fichines con Ralph el Demoledor, la vuelta de Star Wars y todo indica que en Hollywood escuchan lo que el público quiere. O se les acabaron las ideas, porque seguramente las nuevas producciones van a seguir por estos caminos. Esto fue todo por ahora en Vender Cine. Mi nombre es Leticia Leibelt y los esperamos la próxima con las últimas novedades de la pantalla grande. ¡Hasta luego!